2 40 seguimos compartiendo Bar La Academia. Tu mente inocente sacudiré tu pensamiento hasta poder verme moviéndose que tú puedas vallarme o ser Fina Rinaldi Negocios Inmobiliarios presenta la información de Racing en Barla Academia. Y en la voz de Vanessa Dutra, ¿cómo te va Vanessa? Buenas tardes. ¿Cómo va Adrián? ¿Cómo va toda la gente de, de Barla Academia? Sí, con mucha información. Hoy doble turno, to le tocó a los jugadores de, de Racing.、Eh, hace unos minutos terminó la práctica de fútbol para esta parte de, de la tarde. A la mañana hicieron solamente físico. Hablar de Isabel Hitch, que realizó kinesiología y gimnasio. Entonces en... hoy fue el día del doble turno. Hoy sí, hoy fue doble turno. Por la, por la mañana hicieron、eh, t r a b a j o f í s i c o y con pelota y velocidad. ¿Va a ser el único de la semana, Oane? Sí, va a ser el único de la semana. Bien. Disculpame, estabas contando de la tarde. Sí,、eh, hablar de Isabel Hitch, que realizó kinesiología y gimnasio, intensifica los trabajos, pero todavía sigue en duda para el partido、eh, frente a Olimpo. Así que por ahora sigue haciendo kinesiología, intensificando los trabajos, pero nada más. Camoranesi, por su parte, también hizo kinesiología y gimnasio. Sigue con el tema del desgarro. Regueiro se movió a un costado del campo de juego. Hizo ejercicios físicos y con pelota. En la parte física, Regueiro está bien. O sea, ya está disponible. La parte、eh, del tema de la licencia y la parte psicológica, por ahora prefieren res reservarlo y no, no va a estar jugando. Eso es lo que me, me contaron. Está bien, está claro. Fernando Ortiz. Está recuperado, luego del traumatismo del cráneo que, su, que sufrió el,、eh, en el último encuentro.、Eh, fue sin pérdida de conocimiento, se siente bien.、Eh, nos contaba que estuvo、eh, bastante mareado y bueno, se cayó dos veces como, como lo vimos.、Sí. Pero, pero que ahora está bien, que se hizo estudio. Estuvo internado en observación、eh, esa noche después del partido, pero, pero bueno, hoy se lo vio bien, se lo vio、eh, activo, así que. A la tarde hicieron fútbol. Por una hora y media más o menos estuvieron haciendo fútbol y si querés pasamos a los equipos. Dale, estaría bueno、eh, porque hubo, había u b o h habido un trabajo de, de fútbol en el día de ayer con un equipo que ya no viene al caso porque en la actualidad,、eh, digamos, en tema noticias siempre la última noticia se, se come a la anterior, así que vamos a lo de recién. Dale. Saja,、sí. Gómez, Ortiz y la sorpresa del día: Campi, después c o r b a l á n Villar, z u c c u l i n i r o l h e i s e r y De p o l Viola y Vieto. decir, que Viola también está recuperado de su, de su desgarro. A ver, entonces, ayer Campi, que es habitualmente zaguero,、sí. o también a veces, yo lo he visto jugar a veces de lateral. Eh, la reserva? Sí, categoría 91. Categoría 91,、Exacto. ¿verdad? Sí.、Eh, es un chico alto, habría que、eh, averiguar la altura, pero. 1,91. Ah,、uh -huh. se nota, se nota que, que es alto, que excede largamente la, la media, ¿no? Sí.、Eh, ayer lo había probado como volante tapón. Exacto. O sea, en el medio había estado Villar, z u c c u l i n i Campi y De p o l Sí. O más bien había estado Campi adelante de los cuatro centrales y por delante de él Villar, z u c c u l i n i y De p o l Como un. Me parece que estaba buscando el, el Pancho Maciel del 2001, ¿no? Que era como un tercer zaguero central.、Eh... Hay que ver si ...si lo logró encontrar ayer eh, Merlo eh, con el ensayo que hizo con Campi, poniéndolo en esa posición. Porque más que una línea de cuatro volantes, como la que forman Rolfei, e、eh, eh, r a los cuatro defensores Campi ahí entre los dos centrales, justamente él es central. Y también Pancho Maciel era central. Y adelante la línea de los otros tres volantes, o sea, Villar, s u c u l i n i y, y De p o l Me decís que hoy. Y ayer en el.、Eh, en esa posición. No, ayer en el, en el puesto de segundo marcador central había estado Migliónico. De todos modos, se, se, decí, se contaba que. Eh, estaba claro que no iba a ser Miglionico el que iba a ocupar el puesto, sino Sabel Hitch en caso de llegar recuperado. Sí, es, es cierto. Es Hoy cierto. siguió sin participar entonces Sabel Hitch del ensayo de fútbol y el lugar lo ocupó Campi. Exacto, sí. A、mm. mí、sí. me parece que ahí va a jugar Sabel Hitch, si llega. Lo que hizo a Mostaza Merlo es: ayer probó con Miglionico. Ayer lo puso a Milio en el lugar que está dejando libre Sabel Hitch y hoy lo puso a Campi. Sí, teniendo en cuenta los días que faltan de entrenamiento, yo también creo que va a ir Sabel Hitch, pero va probando y va conociendo a los jugadores, teniendo en cuenta que hace poco que llegó, ¿no? Mostaza? Sí, además los va probando en distintas posiciones, ¿no? Exacto, sí.、Eh, lo cual no me parece mal, porque cuando, cuando llegas a un lugar y las cosas están mal, Es como en cualquier aspecto de la vida, tratas de buscar、eh, cambios, ideas,、eh, iniciativas, tratas de buscar la vuelta. Sí. Porque, evidentemente, si dejas todo igual y no cambias nada, el resultado está a la vista. Y el otro equipo que enfrentó a este equipo, bueno, titular, si se podría decir así, fue Nelson Ibáñez, q u i l e s m i g l i ó n i c o Cajáis, Luis Ibáñez, Melillo. Bataglia, Perequieri, Aguet, Auche y Dineno. Mira vos, no es un mal equipo. No. Mira los 22 jugadores que pone Racing en un entrenamiento. Y.、Eh, yo, hay muchos equipos. Bueno, está claro, ¿no? Está claro que esto,、eh, el fútbol es una situación muy anímica y bueno, eh, eh, hay un efecto dominó donde.、Eh, Todo tiene que ver con todo, que, que las cuestiones tácticas, las cuestiones institucionales, que、eh, después no sabés si es el cuento del huevo y, y, y la gallina, ¿viste? Si, si volvés a perder porque venís perdiendo, si venís perdiendo porque, porque perdés o r q u p e o si volvés a perder porque venís perdiendo. Y, y, ...y... Pero la palabra que se te graba, sea de ida o de vuelta, es perder, perder, perder, y te cuesta salir de eso. Pero no sé qué equipo, Sí, hay 4 o 5 que sí.、Eh, Boca, River, San Lorenzo, Vélez,、eh, Lanús, ponele, Nules.、Eh, no sé si se me escapa algún otro. Pero de los demás, no sé cuántos pueden formar un entrenamiento con esos 22 nombres, aún con lo empobrecido que ha quedado,、eh, empobrecido respecto del plantel anterior, ¿no? Que ha quedado el plantel de Racing luego de las salidas. De Fariña n y, y de Centurión, ¿no? Aún así, me parece que、eh, r a c i n g es un equipo para estar tranquilamente en la mitad de la tabla, ¿no? Pues escucha,、eh, l é e m e decime por favor los dos equipos. Dale, el primero fue Saja,、sí. Gómez, Ortiz, Campi c o r b a l á n Villar, z u c u l i n i Rolheiser, De Pol, Viola y Vieto. El segundo equipo fue Nelson Ibañez, Kiles, i b a ñ e z q u i l e s Millónico, Cajáis y Luis i b a ñ e z Después, Melillo, Bataglia, Pelletieri, Agüet, Auche y Dineno. Está claro, está bien.、Eh, yo creo que, bueno, saliendo de la consideración de, de recién, que, que eh, eh, eh, era una reflexión simplemente, pero、eh, que no tiene que ver estrictamente con la cuestión del equipo para el próximo lunes, que tal vez es informativamente lo que, lo que le importa a la gente. Me parece que del equipo que nombraste como titular,、eh, y en, este, en esta cuestión que hacemos cada miércoles para tratar de, de dilucidar cuál puede ser el equipo de Racing, me parece que Saja ya está,、sí. que Gómez ya está, que、eh, Ortiz ya está, que、eh, el segundo marcador central es la duda.、Si、no, para mí, si está Sabel Hitch, a pleno, ¿eh? Mostaza no te pone jugadores que estén al 70%, ni al 80%. Bueno, si estás a b e l h i c h a pleno, juegas a b e l h i c h e Ahora, si no está a pleno, me parece que va a jugar Cajáis. Y si no juega Cajáis, jugará Campi, según como lo haya conformado o no、eh, a, a Mostaza Merlo. Decime. Hablando de ese conocimiento que tenés vos de, de Mostaza Merlo, porque tenés más tiempo. Eh, en conocerlo, eso del 70 y el 80% que él no pone jugadores, bueno, ese es el caso de Pelletieri. Eso es lo que pude averiguar por el tema de que lo sacaron por el tema dirigencial o el tema físico, y es por el tema físico. Por lo menos lo que me ha llegado a mí es eso: que es preferible tenerlo. Me、jugado. parece que ahí es el 70 o 80% de aumento que pidió en el contrato. También. Es... El 70, se, se sigue del 70 al 80%. Por lo menos yo lo que voy a derivar en, en tema de entrenamiento es por eso, que prefiere guardarlo, entre comillas, como se dice comúnmente,、eh, a tenerlo ahí y que no rinda lo que, lo que debería. Eso es lo que tengo yo. Después, bueno, está toda la, la parte diferencial. i m a g í n a t e Vane, que、eh, poner en la forma que venía mostrando, por ejemplo. Dicen que le hicieron un análisis a Pelletier y un test y demostró que no estaba. Imagínate que pueden hacer 87.400 test, pero eh, mirando eh, ...mirando cada partido de Racing saltaba, salta, saltaba o salta a la vista que、eh, hay un par de jugadores que estaban en una situación to todavía más floja físicamente. Y, y, y están en el equipo titular o están entre los suplentes.、Eh. A mí me parece que a nivel deportivo, eh, eh, y lo digo con todo respeto, a nivel deportivo, este, y, y acá no van las cuestiones de gustos, eh, porque eh, me, me gustaría que, que, que se escuchen los bar la academia de, de cuando fue toda la cuestión de Claudio Jacob y, y de Agustín p e l l e t i e r y en aquel momento. Y, Lo que decía yo, en lo futbolístico, ¿no? Por supuesto, más allá de las cuestiones humanas. Y, igual en Racing es muy difícil saber esto de los héroes y los villanos, ¿viste? Se、Porque、mezclan mucho. Se mezclan mucho, eh, eh, te lo venden, la gente lamentablemente lo compra, eh, eh, eh, hemos, hemos comprado muchas, lo compra, lo comp o sea. Lo sigue comprando. Entonces, bueno,、eh, a veces este, también cómo está un club tiene que ver con cómo está su gente y las cosas que compra, las cosas que no compra. Esto, esta cuestión de héroes y villanos, fíjate que、eh, en, hablando, de s t aparte se salta muy fácil de vereda, de héroe a villano, mirá lo de Depol,、eh, eh, eh, mirá lo de Pelletieri, mirá lo de Pelletieri. No es un villano hoy, pero. Está más cerca de villano que de héroe, y, bueno, ¿y, y vos, h、eh, a、eh, cuando e n fue el tema de Jacob y Pelletieri, se te ocurría decir algo y, y un poco más que te mataban, ¿no? O cuando atajaba los penales a, a, a San Martín de San Juan y qué sé yo, y todas esas cosas. Entonces uno en ese momento, Este uno en ese momento marcaba cuestiones que tenían que ver con las limitaciones deportivas de Agustín Pelletieri. Pero así como uno en un, moment, en un momento decía eso, yo ahora me animo a decir frente a un micrófono y con total responsabilidad que me parece que no tiene explicación deportiva posible que en este contexto de este equipo de Racing, Agustín Pelletieri, no esté ni entre los suplentes. ¿Mm? Sí, sí. Así que lamento que se hayan metido otro tipo de cosas. En este caso, verdaderamente lo lamento y yo no lo dudo. No es que me pregunto si se metió otro tipo de cosas. Lo afirmo. Se metió otro tipo de cosas. Así que es lamentable. ¿Mm? Sí, tenemos muchos nombres. Y, y uno tiene relación y ama a todos.、Eh, pero esto es así.、Eh, uno se crió con Mostaza. Uno se crió con Basile. Pero yo lamenté mucho lo que pasó con Basile con el tema de Jacob. Me dolió. Y supe que ese era el principio del final de Coco. Porque un doblez de ese tipo, Coco no se lo morfa. Y para mí, Merlo, un doblez de este tipo, como el de Pelletieri, no se lo morfa. Y se lo morfaron. Tiene un poder muy especial esta dirigencia de Racing. Y ha hecho morfar a dos tipos que jamás se morfaron un doblez, por primera vez un doblez en Racing en su vida. Y paradójicamente, los actores son los mismos. Porque en e l momento era. Saquen a Jacob, pongan a Pelletieri. Ahora es, saquen a Pelletieri. Pongan a r o l g e i s e r a Campi, a Vanessa Dutra, a Adrián Rinaldi, a cualquiera. Pero saquen a Pelletieri. Yo creo que el equipo, excepto el número 6, como se lo llama tradicionalmente, o el segundo marcador central, es ese. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Mm? Sí. Y después habrá que ver qué, qué pasa con el banco de suplentes, pero también está bastante, hay que ver si lo convoca Pelletieri para que esté en el banco,、eh, en esta segunda convocatoria de, de Merlo. Pero Auche, me parece que él lo que está armando es una estructura con,、eh, a lo que está apuntando, es una,、eh, creo que está tratando de fortalecer Viola Vieto y Auche como primera alternativa. Sí, bueno, con Viola y Vieto son los dos que estuvo hablando esta semana. Tuvo charlas individuales con ellos dos, así que sí. Claro. Está tratando de fortalecer esa parte. Está bien, está bien, está bien.、Eh, es importante que pueda tratar de, de levantar a un máximo nivel posible en lo anímico, en lo, en lo físico y en lo deportivo a, a, a tres delanteros como mínimo, para tener dos y uno de, de recambio, ¿no? Sí. Eh, bueno, ¿qué más, Vanés? Decir que la reserva ya está en Bahía Blanca. Se enfrentará mañana a las 10 de la mañana frente a Olimpo.、Eh, por otra parte. Ah, ¿la reserva juega mañana? La reserva juega mañana. Bien. Sí, sí, sí. sí. Por otra parte, h u b o Mañana otro... a las 10 frente a Olimpo. Olimpo. Venía bien la reserva, pero perdió dos partidos consecutivos. Eh, el último frente a Vélez 2-1 con, con el gol de, de Vineno, justamente. Y así que ojalá que, que se pueda recuperar porque eh, eh, viene realizando. Tiene una buena campaña porque casi no empató y, y ganó 6 partidos, 6 partidos, 6 o 7 partidos. Eh, eh, está en los, creo que está en los 22 puntos, si, si no me equivoco. Imagínate que podría prestarle algunos puntos al primer equipo, ¿no?、Uh -huh. eh, sí. Bueno, el partido de primera contra Olimpo será el lunes, como veníamos adelantando, a las 20.10 y el arbitraje será de Mauro Viviano. Y la otra fecha, también de visitante, frente a Gimnasia, por así será visitante, el sábado 2 a las 20.20. 20. ¿Sábado 2 a las 20.20? 20? Sí. Ah, bien. Entonces el partido frente a Gimnasia en el Estadio del Bosque se va a jugar el sábado a las 8 y 20 de la noche. No este sábado, obviamente, sino el otro sábado. Exacto, sí. Bien. Hacemos una paradita ahí y seguimos recorriendo la información, ¿te parece? Vale. la academia, un compromiso con la verdad. Bueno Vanessa, ¿por dónde andábamos? Bueno, ahora quiero arrancar por la parte institucional, porque tengo varias novedades. Contame. Hubo una reunión hoy entre el representante de Rebeiro y Víctor Blanco、eh, para ver cómo, a, cómo va a seguir este tema de Rebeiro, ya que todavía no tiene el alta médica.、Eh, una posibilidad es rescindir el contrato y otra posibilidad es pedir un, pedir un tercer cupo e NAFA para el próximo campeonato. Por ahora, este tipo de pedido no tiene antecedentes, no hay antecedentes por, por algo psicológico de un jugador, si por una lesión. Así que habrá que esperar qué dice el comité ejecutivo. Entiendo. Por esa Supongo、parte. que lo que te van a contestar es que, que para el momento del libro de pases ya va a estar recuperado de la cuestión psicológica.、Vale. Me parece, ¿no? Sí, sí, ese es el tema. No, no sé si se le va a otorgar este tipo de, de, de facilidad a Racing de poder contar con, con un tercer cupo. Sí, pero. y por eso van a ver si, si hacen el pedido y, y si se lo aceptan o no.、Claro. Como, como te digo, no hay antecedentes, así que está bastante complicado. el tema Sí, sí, sí, se entiende. Aparte, si rescindís el contrato, ya si rescindís el contrato, no sé si se va a conceder un tercer cupo, porque cuando,、si、se, cuando se rescinde un contrato, digamos que no cuentan los motivos por los cuales se hayan rescindido. Rescindiste el contrato con un jugador.、Eh, distinto sería si Rereiro continúa dentro del plantel para ese momento, pero、eh, con una certificación médica, bueno, psicológica en este caso, de que Racing no puede contar con él, si bien lo tiene. Dentro del plantel, entonces ahí tal vez podría ser viable. Por eso te digo, es una cosa、no. u otra. Y claro, porque si rescindís,、claro. rescindís. ...no... Claro, ahí ya no, no, no tiene derecho a nada, obvio. Claro, no, no, no te van a conceder un cupo porque rescindiste el contrato con un jugador, más allá de cuál sea el motivo. No, eh, eh, no me parece, porque si no.、Eh, se ampliaría mucho más el espectro de posibilidades de aquellos que pueden pedir excepción por tercer cupo, ¿entendés?、Sí. Sentaría un precedente demasiado amplio en cuanto a terceros cupos y, y, y ya perdería seriedad la cuestión y, y, y habría terceros y cuartos cupos por todas partes. Y sí, porque si se l o conceden a uno,、sí. tienen que conceder a todos. Y claro, y yo... claro, porque todas las, digamos que todos los, en este caso el argumento de Racing es súper atendible. Pero de la misma manera que súper atendible se volverían todos otros argumentos, ¿no? Sí. ¿Qué más? El tema de lo del contrato de Pelletieri y el contrato de Depol. Ah. Yo lo que tengo entendido y lo que pude averiguar es que por ahora la renovación de Pelletieri está en stop. Por ahora no va a haber renovación. Y el tema que no convence son los números. Porque había un pre-contrato firmado con Coborno. Y ahora a Blanco no le convence eso, en los, en los dos casos. Entonces hay que ver cómo lo arreglan, porque es un problema,、sí. porque como ya es t á es un precontrato, ya está firmado. Sí, igual, a mí me parece que va a depender también de, las medi de la medición popular, ¿no? Si, si, si, si, si la vara de la medición popular.、Eh, Eh, permite eh, una no renovación que hoy por hoy la permite, porque así como cuando atajó el penal a San Martín de San Juan, Pelletieri era Dios. Hoy nadie me parece que va a pedir por Pelletieri en Racing. Este, supongo que no va a haber renovación de contrato y, y, y no va a seguir, porque digamos que nadie va a alzar la voz por, por Pelletieri, ¿no? como cuando atajó un penal. Así que a mí me parece que Pelletieri no va a seguir en Racing. Bueno, en la medida que la dirigencia no se vea obligada o empujada por una cuestión de popularómetro, no,、sí. no, no, no va a ser、no, no、un nuevo contrato con un jugador este, por una decisión que vaya a tomar.、Digamos. Hay poca decisión conceptual digamos.、Eh, en Racing, que es una manera respetable, ¿no? eh, todas las maneras, digamos, pero digamos que en Racing más que nada se, se trabaja. Se ha trabajado durante todo este tiempo,、eh, por lo menos de que Racing se reinstitucionalizó, ¿no?、Sí. En estos dos periodos de gobierno, eh, eh, observando muy atentamente la vara de la medición popular y tratando de, de, de tomar de decisiones que vayan en ese mismo sentido y eh, eh, que no contradigan esa, esa vara popular.、Eh, y, y, y, y bueno, sí.、Si, Me parece que la idea es no renovarle a p e l e t i e r i Entonces, me parece que en Racing cuando hay una idea de hacer algo, lo único que, que se mide, por, o sea,、eh, vos tenés la idea, después hay un filtro más que, que esa idea tiene que pasar, es que popularmente no te la condenen a tu decisión. Y hoy está en Racing la decisión de que Pelletieri no siga. Y popularmente nadie lo va a condenar. Así que yo te digo que para mí Peletiri no sigue en Racing, después de junio. Y más, no sé si sigue en enero. d i s c ú l p a m e No, no, está bien. Y por último, el último tema que ...que me gustaría charlarlo con vos es el tema de. Habló Gastón Coborno, después de mucho tiempo de... de, de estar distanciado ¿Mm? de, del tema Racing. Eh, tuvo un par de, de declaraciones.、Eh, la primera fue que se fue de Racing con menos plata de la que tenía. Que la crisis de Racing es un papelón para él. Que con Blanco Racing está en buenas manos. Por otra parte habló de su del día y dijo que el error de él fue bancarlo a su del día. Que no le daba, no le daba en su momento cuando estaba、eh, al frente de Racing, que no le daba plata a la barra. Esa fue otra de las declaraciones. Y por último, riéndose, dijo: ¿estuvo mal? ¿Estuvo mal lo de la cargada independiente? Bueno, entonces se nos fue la mano. Esos fueron pequeños fragmentos que pude sacar de, de la declaración de Gastón c o d o r n o hoy en, en un programa matutino. Está bien, eh, eh, me parece que no... no me merece mayores consideraciones. Sí, lo que, lo que uno puede decir, que claramente está hablando ahí de, de, de el expresidente de Racing y que, y que está claro que está fuera de Racing.、Eh, digamos que empujado por las circunstancias,、eh, sea, sea porque fue cercado por el motivo que sea, pero, pero se fue el tipo.、Sí. ¿Entendés? Eh, a los otros no se fue ninguno. Y y en Racing siempre se marcaba que todas las decisiones de comisión directiva habían sido aprobadas por unanimidad, siempre. Sí, es cierto. O sea que todas las decisiones de Coborno fueron apoyadas unánimemente y, y nadie se fue. Lo cual no quiere decir que uno está pidiendo que se vayan. Pero Coborno era el presidente, Gastón Coborno era el presidente y se fue. Obligado, empujado, presionado. me Decía, ah, pero si podía se quedaba. Se fue porque no le queda, porque lo... está bien. Pero se fue. Eso es lo que yo te puedo decir. En o s demás no se fue a ninguno. Vas ahí y los ves a todos. y, sí, es y cómo es? Eh, y una semana perdés pero bueno, está bien, era pues estaba a coborno todavía ah bueno, esperemos la semana que viene y volvés a perder pero se va Molina ah bueno, pero ahora se fue Molina también, esperemos la semana que viene y después perdés, pero bueno, hay que esperar una semana porque recibe el primer partido blanco es el presidente ahora ah cierto, listo, entonces esperemos una semana más y después、eh, Perdés, pero no, está bien, pero era porque estaba Nacho, ahora va a venir Merlo. Ah, está bien, cierto, perdón, era que venía Merlo. Y después, debut, después y perdés, y, pero está bien, claro, pues Merlo tuvo tres días nada más, que es verdad, eso. Ah, está bien, listo, no no se puede decir nada, hay que esperar otra semana. Y tenés, tres, y tenés dos puntos y estás a, a ocho de la línea de, del descenso, ¿no? Sí. sí. Y, no, y el único que se fue es Corno. Y Molina. Molina también se fue. O sea, se fueron dos. Digamos que todas las decisiones que se tomaban en Racing o las tomaba Coborno, o las tomaba Molina, y después toda la comisión directiva las rubricaba unánimemente. Sí, sí, es verdad. Y se fueron los dos principales tomadores de decisiones, y aquellos que rubricaban las decisiones de los dos que se fueron son los que están. Y bueno, esa es la descripción de la situación de Racing. No estoy diciendo ninguna opinión, solamente estoy diciendo no, no, es contando lo que, cómo es. O sea, es cierto, y, y las mismas personas que estaban tanto con Cobona como con Molina siguen estando en el club. Siguen yendo y siguen viniendo como, como quieren. O sea, no. Sinceramente, yo que lo veo, bueno, yo voy a los entrenamientos,、eh, vos lo ves, bueno, en los partidos, pero, pero yo que voy a los entrenamientos, veo a la misma gente, veo a la misma situación. Pasa que, yo, igual, y es y es que,、no、que también tiene、nada. que ver con esa, ¿eh? eso, tiene que ver mucho, Vanessa, con. con el margen de lo que. hoy por hoy. Eh, hoy por hoy todo se maneja de acuerdo a lo que las masas, a ver, de acuerdo al margen que las masas te van concediendo, digamos. ¿Entendés? Sí, sí. En un momento Gastón Coborno vio que, que, que la masa no le concedía margen para seguir siendo presidente. Molina pensó que sí, pero c o g o r n o la estiró tres, veces, tres días más, como alguien le aconsejó, estirala tres días más que te lo llevas puesto, y Molina, que, que había armado un plan, una idea, con un c o g o r n o saliente y un Molina que se hacía cargo de la presidencia, se encontró con que 72 horas después tampoco tenía. Margen como para seguir, tuvo que bajar la apuesta y entregar él también su lugar. Sí, es verdad. Y, y ahí paró la, el reclamo masivo, que venía blanco. Si con Blanco pasaba lo mismo, si cuando se fue Coborno, se fue Molina, se fue Coborno, la gente no se contentó con eso, quería más. Molina vio que no podía seguir, se fue. Si atrás de que se fue Molina, otra vez la gente seguía pidiendo más, ...se iba a ir blanco también, y entonces se iba a producir lo que, está, lo que el estatuto prevé... Que define como acefalía. Pero, digamos que después de que se fueron el presidente y el vicepresidente, se aquietaron las aguas y, y, y la gente de Racing ya estuvo, digamos, Muy conforme con esa situación, y, y entonces se pudo, se, ya se pudo seguir adelante. Bueno, pero se va hay... haciendo lo que, la, lo que las masas te dan margen, o sea, esto es así. Es, hoy en día es así en, en los países, en los sindicatos, en, en todo tipo de organización.、Eh, olvídate de lo que puede ser. Lo que corresponde, lo que marca la ética, lo que marque la moral, y con esto uno no está condenando a nadie. Es que es así, no en r a c i n g en cualquier lugar. ¿Entendés? Sí, sí, sí, sí. Todos, en la medida que pueden seguir siendo, mientras los dejen seguir siendo, seguirán siendo. Nadie que... va a dejar de ser. Creo que el, el, el tema de, de Mostaza quitó las aguas y van a seguir siendo y tienen bastante margen. Para seguir siendo, porque es mostaza, no es cualquiera. Entonces, mostaza al querer venir al tema personal que tenía y todo lo demás, le vino como anillo al dedo. Eso es lo que pienso yo y lo Pero que. Pero acá que lo importante, digamos que siempre que le pueda venir como anillo al dedo a Racing, y y bueno, eso es lo importante, ¿no? Eso, eso, eso, eso, eso es lo importante.、Eh, que, que, que. Que le venga como anillo al dedo a, a Racing. Ojalá, en primera instancia, ojalá ¿no? Ojalá que le venga como anillo al dedo a Racing. Por supuesto, eso más que nada. Pero. p e r o sabemos que no lo piensan así. No, no, no, por supuesto. Siempre desde la dirigencia, de cualquier tipo de dirigencia. Sí, obvio, no, no solamente con Racing. Es, no, no, es no, así, no, no. Cuando es estás、importante. en el poder,、eh, digamos que hay distintos tipos de. O sea, hay algo que ya caracteriza al poder. ¿Correcto?、Sí. Después, dentro de eso, hay un abanico. es decir, Hay un abanico. ¿Entendés? Sí, sí, sí、eh, es cierto. Hay un abanico.、Eh, digamos que hay algo que、eh, es característico del poder. digamos, Pero después hay un abanico. Dentro de ahí hay, hay mejores y peores. hay... Eh, hay gente con un poco más de moral, gente con un poco menos de moral, gente con un poco más de vergüenza, gente con un poco menos de vergüenza, gente con un poco más de cara, gente con un poco menos de cara. Que se、know? marea, que no se marea. Gente que se marea, este, también, hay gente que puede haber tenido, que puede ser muy, pero muy exitoso en su vida personal, pero no haber tenido nunca. Eh, eh, Eh, una cosa es el poder económico y otra cosa es el poder de ser. Este, vos fijate que hay gente que tiene un, un gran poder económico, pero en, eh, eh, dan su reino, como dice mi reino, por un, dan su reino porque los conozcan en vez de a alguien más que no sean los 10 o 14 miembros de su familia. p O r sea u u p s s t o o e que no es lo mismo el poder económico que, que el poder político, el ser. Y, y al ser no le escapa a nadie, no le escapa a nadie. Hay muy poca gente que, que, que realmente,、eh, o sea, el que tiene una vocación de ser, está bien, porque alguien tiene que ser, está claro. La política hay que reivindicarla. Si no hay política, no hay nada.、Eh, pero simplemente uno está marcando. Pero、eh, a, a, hay gente que tiene una. una, una Una muy buena posición económica y, y, y, y que no le interesa ni, ni jamás en su vida se dejaría atentar por el ser, porque realmente no le interesa. Y otros que no, que tienen una, una, una gran posición económica, pero que nunca fueron y que se encuentran con la posibilidad de ser y les gusta.、Sí. Eh, así. O sea, esto ya no estoy hablando de r a c i n g No sé a dónde fuimos a parar, pero es así. No, pero sí, sí, es Espero que pueda ser de utilidad para, para el caso Racing. Uno siempre uno siempre, jamás se está olvidando de Racing cuando habla. Lo que pasa es que está frente a un micrófono y tiene que tener todo el profesionalismo y, y, y, y, y toda la sutileza que implica ese profesionalismo. n o、sí, eh, Se í por p s u u s Se t o llama bar la academia, pero no podemos hablar como en un bar. Tenemos que hablar como en un medio de comunicación. Sí, por supuesto. por Entonces. Eh, todo lo que estaba diciendo recién, los últimos seis o siete minutos,、eh, está íntimamente ligado con r a c i n g、eh. Que estamos hablando de cualquier cosa es、eh, solamente eh, eh, un chiste que dije. Bueno, ¿qué más? Bueno,、eh, ah, Hay un tema.、Sí. A ver.、Eh, pues, el tema. A, habernos dado cuenta. Habernos dado cuenta antes que la culpa de todos los males la tenía el piojo López y de p o l Hace ya estamos buscando, hace tanto tiempo nos estamos rompiendo la cabeza a ver dónde está el problema y por qué Racing está como está, y era facilísima la respuesta: ya está el piojo López porque quiere cobrar y de p o l porque pidió. Parece que pidió no sé cuánto por hacer un gol o una asistencia. Ya está. ¿Para qué vamos a seguir matándonos? Pensando. ¿Cómo vos, siendo dirigente de Racing, puedes ir a un periodista y decirle: divulgame esto, por favor? Primero que sos un reverendo mal nacido. Segundo, que si los jugadores salieran a divulgar las cosas que ven pasar por adelante de sus narices, los jugadores que no son ninguno santos, s está claro. Sí, obvio. Pero si salieran a divulgar las cosas que saben y que ven pasar por adelante de sus narices, imagínate cómo tiene que estar hoy un jugador, pero claro, decir, ¡ah, ese pendejo que sale de noche! Yo también lo d i r í e s pendejo que sale de noche y no la mete y es un, es un, es un compadrito! Y por eso pasa esto en r a c i n g porque es tan fácil venderle eso a la gente. Y entonces la culpa la tiene de Paul, la culpa la tiene de Piojo López. La culpa la tiene Jacob, la culpa la tiene Cáceres. Y Piojo López,、Tanto. claro, y el Piojo López resulta que Piojo López reclama una deuda de la época de Blanquiceleste. Y Blanquiceleste es un gerenciamiento. Que fue apoyado por los actuales dirigentes de Racing, no sólo que fue apoyado, sino que participaron en ese gerenciamiento. s í Y gente que hoy es dirigente de Racing, en el primer año de gerenciamiento, estaba en la tribuna pegándole hoy dirigente de Racing muy importante, de los tres más importantes. En la tribuna pegándole a la gente que se empezaba a quejar en un momento contra el gerenciamiento. El año anterior a que salga el campeón Racing. Después vino el campeonato y olvida se olvidaron de todo por seis años. Pero h a b í a una temporadita antes que todavía no se daban los resultados, no estaba el campeonato y la gente no le gustaba mucho el gerenciamiento. Bueno, había gente que. Hoy son directivos de Racing que estaban de acuerdo con el gerenciamiento, que trabajaban para el gerenciamiento y que estaban en la tribuna fajando a los hinchas de Racing que se quejaban contra el gerenciamiento. Y no solo eso, porque cuando fueron las elecciones, en el 2008, Racing vuelve, que es donde, de donde nació lo que está hoy, que Racing sigue, y este Racing, que después se dividió, en su plataforma electoral publicó una solicitada de una página en el diario Clarín. Donde se reivindicaba explícita, explícitamente el gerenciamiento, pero explícitamente, Me, y no es nada malo, no estoy diciendo ni nada bueno ni nada malo, es una información. Bueno, quedó una deuda de 5 millones, fueron a una mediación, lograron sacar 2 millones 650 mil. Cuando terminó de firmar el abogado de López, le dijeron, ah, pero mirá que es en 10 cuotas. Entonces, esto, esta gente te hace juicio o te embarga, no cuando le tocas el bolsillo, porque el bolsillo lo tienen gordo. Te embargan cuando los tratas de giles, cuando los tomas por giles. Son y p i j o López. Sí, exacto. Tres ídolos de hasta tres tipos que hace diez días eran ídolos, hoy son villanos. Sí. Tres juntos. Sí. Y está bien. Hasta hace 10 días, para el 100% de la gente eran ídolos. Hoy siguen siendo ídolos para el 20% de la gente. Para el 80% son villanos. Sí, es verdad. Justamente、sí. la misma proporción de votos que tuvo esta gente: 70-80%. Así que me parece que las matemáticas no mienten. Es e c i r t o Algo más, Vanesita de la Info. Sí, decir que mañana va a haber un entrenamiento abierto para prensa. Aún no estaba confirmada la conferencia de prensa de Mostaza Merlo, pero es muy probable que, que hable. El viernes ya será cerrado, bueno, y el fin de semana lo mismo. Será cerrada. Bien, perfecto. O sea que、eh, hay dos entrenamientos más y seguro será también el del sábado a la mañana antes de partir a, a, a Bahía Blanca. Sí.、Mm -hmm. Bien, bien. Sí, decir... Seguramente mañana ya estarán los, los concentrados. Puede ser, puede ser mañana, puede ser el viernes, ¿no? t e n e n cuenta que el partido es el lunes, pero bueno, la semana termina el sábado al mediodía, que será cuando r a c i n g viaje. Sí, sí. Bueno, yo soy optimista respecto del partido frente a, a Olimpo, ¿eh? Sí, eh, esta、también. es una serie que parece complicada, la de Olimpo Gimnasia, pero eh, normalmente eh, eh, me, parece que, me parece que va a haber una reacción de, del equipo. Sí,、eh. más allá de la derrota frente a Vélez, yo cambio, vi pequeño. Sí, sí, sí. sí. Pero、eh, hubo. Sí, sí.、Eh, Racing no, no, no se va a volver seco de esta mini gira por Olimpo y La Plata, de ninguna manera. A mí no me parece que se vaya a volver seco, ni mucho menos. Yo creo que va a cosechar. Eh, de a uno o de a tres en, en, las dos, en las dos estaciones. Y además sirvió mucho tener la semana bastante larga. Esto creo que sirve mucho más que, que tenerlo, por ejemplo, hoy o ayer el partido. Tal cual. Bueno, nos reencontramos el lunes, que tenemos un programa más nosotros, antes del partido, justamente. Dale. En la previa del partido. Sí. En la previa del partido ya tendremos toda la información y los equipos confirmados. Muchas gracias, Vanessa, por todo. Un abrazo, Adri, nos vemos. Y gracias a Ariel, que como siempre estuvo en la apuesta al aire de b a r l a Academia. Nosotros nos reencontramos el lunes, ¿eh? a las 7, justamente en la previa de Racing Olimpo, que van a jugar unos minutos después que termine nuestro programa. c h a u gente, que sigan bien. Desde la cuna del tango, AM 840 General Belgrano, una radio con sabor a Buenos Aires. e s c u c e mi culpa. Yo soy el viejo tango que nació en l Arrabás. Si sos de San Lorenzo, escucha La Cicloneta, lunes y miércoles a las 20. Conduce Leandro Alves. Recuerde, lunes y miércoles a las 20, La Cicloneta, por AM840. Evolución humana, 20.000 años de historia. Prepárate para ver en Tecnópolis una increíble muestra que recorre el apasionante proceso evolutivo de la humanidad.